la Zona Cero. Nuestro monográfico Zona Cero... ...hoy dedicado a una mujer enigmática... ...una mujer asombrosa... ...que dedicó pues toda su vida... ...a rememorar el antiguo Egipto... ...y más en concreto a Seti... ...de hecho ella pues asumió... ...el nombre de Onseti... ...esto puede ocurrir en el siglo XVI, XVII... ...no, no, en pleno siglo XX... ...una mujer además vinculada... ...al templo de, de Abidos... Eh, ...que parecía conocer con esa actitud extrema. Onseti, esa es nuestra propuesta para el monográfico de hoy. Con Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que viene pues eh, muy bien vestido, como sumo sí. sacerdote de, de sí, Seti I. Sí. Con mi túnica. Con tu túnica, sí, eh, sí. calvo. Eh, sí, llámame su majestad, por cierto. Es un tuoso, de verdad. Eh. Ya Seti I dio muestras, eh, pero anda, que el sacerdote... Y Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Eh? Que tú vienes vestido de, de, de escribano, ¿eh? Con la pluma. ¿Eh? Con la pluma, vienes dispuesto a tomar nota de, de todo lo que sucedió en aquella época, ¿no? Notario. Notario. <risa> bueno, Onset, y hemos hablado del siglo XX. Sí, exactamente. Estamos hablando de una mujer que nació en 1904 eh, y nació en Londres. Y bueno, pues aparentemente no tenía por qué haber ninguna vinculación... De, de esta persona, que no se llamaba onset en ese momento, estamos hablando de Dorothy Eden, que es el nombre Dorothy, original, eh, sí. y todo empieza a, a ocurrir, o por lo menos cuando le cambia la vida para siempre, cuando ella tiene tres años de edad. Y justo cuando cumple sus tres años de edad... eso sea, le estaban dando el, el premio Nobel a Rudyard Kipling, y ella, sí. ella... Pues, y ella se cae por las escaleras... <risa> sí, de la impresión. ...en su casa de Londres, y bueno, el susto que se llevan sus padres en este momento, porque queda casi clínicamente muerta, piensa que han perdido a la niña, pero mira tú por dónde, al cabo de un rato, bueno, pues eh, después de sufrir aquel aparatoso accidente, comienza a tener, bueno, revive, en fin, eh, los médicos se quedan asombrados y a partir de ese momento es como si cierta percepción de la realidad o por lo menos cierto mecanismo de su cerebro cambiara y empieza a tener, pues, sueños, extraños sueños, en los que ve jardines repletos de toda clase de árboles frutales, ve templos con muchas columnas, no identifica muy bien, porque estamos hablando de que a partir de esos tres años, ¿no? Y empieza a decir cosas a sus padres bastante extrañas. Dice que Inglaterra no es su verdadera casa, que realmente... Eh, su hogar natural no es en el que está viviendo, sino que quiere volver a casa y así lo grita. Pero claro, sus padres se quedan extrañadas. ¿A qué casa se está refiriendo? Años después sabremos a qué se estaba refiriendo. Sí, porque fíjate, bueno, es, es, es todo muy curioso. La verdad es que, le, independientemente de que luego podemos hablar al final de las interpretaciones médicas que hay actuales, científicas, sobre lo que le pasó de niña a Dorothy, a un seti. Es decir, la verdad es que independientemente de eso, como también veremos, hizo una enorme aportación a la egiptología de manera indirecta, tal vez, no de manera directa, puesto que ya nunca fue una especialista profesional, pero es un, es un buen ejemplo del estilo Schlieman, es decir, del estilo de cómo la voluntad te puede llevar a tener éxito en algo donde los especialistas han fracasado pura y simplemente porque crees de una manera asombrosa en ello. O sea este es un caso también de, de, de lo que produce la fe, la fe y la creencia en algo. Uh -huh. A mí, en este sentido, el caso de, de un seti es sorprendente, y aparte de eso porque es un caso del siglo XX es un, Pero fíjate por ejemplo es una persona que ha vivido hasta hace relativamente poco tiempo y por sí, lo tanto sí, sí. es más llamativo pero es verdad que parece que hay gente predispuesta, ¿verdad? O predestinada sí. el propio Champollion cuando nace sí. eh, ya le llamaban el egipcio de pequeño sí, sí. No, y, no, tiene, no. y cuando le analizan los médicos tiene las córneas amarillas como los asiáticos pero no, pero, ¿no? pero en serio que esto ¿Cómo? es para, para empezar a investigar sobre si gente como Seldrick tiene razón porque están muy relacionados con eso de por qué determinadas cosas ocurren porque es como si tuvieran que ocurrir si tuvieran el que hecho ocurrir. cierto es que lo que ha hecho Jesús es perfecto, imaginaros en la Inglaterra victoriana, bueno recién muerta la sí, sí. reina Victoria, decir, una niña de tres años, que era en Londres, una familia, bueno, con una buena situación, que de repente empieza a sus padres a, a describirles paisajes que no coinciden con el paisaje inglés, a contar sus extraños sueños. Sí, sí, sí. No hay televisión, hay que recordar estas cosas, es que ahora mismo mm. es muy sencillo. El ni niño tiene, exacto, ni radio, tiene un acceso a, una, a un tipo de información que un niño de la época del de, de principio del siglo XX no tenía, con lo cual incluso la imaginación en las descripciones tenía una limitación que ahora mismo nunca se daría. Mm. Bueno, ¿Cuándo cambia la interpretación que la propia niña tiene sus propias visiones y sus padres? Pues cuando siendo una niña, pero todavía en Londres, va un día al Museo Británico. Al British Museum, que es nuestra segunda casa, como todo el mundo sabe, ¿Sí? que es donde sí. todos deberíamos ir alguna vez en la vida. Eh, pues esta niña, todavía seguía siendo niña, cuando llega al Museo Británico, pues da... ...muestras de que... ...empieza a reconocer... ...ya no tanto a conocer, sino a reconocer... ...algunos objetos casi como si fueran propios suyos... ...es decir, nada más entrar... ...en la inmensa sala egipcia... ...sobre todo en la egipcia, las demás sí. le da igual... ...no le llama la atención, pero en la egipcia... ...la niña se separa de los padres y corre directamente a besar los pies de las estatuas egipcias que allí se encontraban. O sea, como una especie de reverencia, una especie de reconocimiento de que aquellas estatuas formaban parte de su esencia sin saber ella muy bien por qué. O sea, esa es otra de las pruebas que los padres les hacen sospechar que está ante una niña rara. Rara, extraña, pero bueno, que en principio no se tienen por qué preocupar demasiado. Pero la tercera prueba, antes ya de que llegue adulta, en una de las fotografías que ve en un periódico local... Reconoce el templo de Osiris en la ciudad de Bidos y reconoce aquellos sueños que ella tuvo unos años antes, donde veía un templo con columnas, donde veía esos jardines. Vio claramente que aquel templo era el de Osiris, que aquel templo ella lo conocía, que en aquel templo en alguna vida pasada ella formó parte y tuvo una importancia capital. Fijaros, para luego por el desarrollo porque de en cada Lucía. descubrimiento de, de Dorothy le hacía autoconvencerse. ...de algo más importante... ...de manera que lo que en principio parecía... ...y era ya una obsesión... ...se convirtió en una obsesión absoluta... ...a partir de los 14 años... ...cuando eh, los sueños de ávidos... ...empiezan a prolongarse... ...mucho más allá de cuando estaba dormida... ...es decir, empieza a tener alucinaciones... ...en estado consciente, despierto... Eh, claro, cuando alguien tiene alucinaciones de tipo... ...pues la cosa ya es para preocuparse... ...y más cuando empezó a afirmar... ...que había un espíritu, un yin... ...como llamarían los árabes... ...al que ella llamaba Jorra... ...que eh, le dictaba mensajes sobre el origen de la cultura egipcia. Claro, esto, <ríe> imaginaos en Inglaterra de, de principios del siglo XX, el que una niña de 14 años te está diciendo que se le aparece una especie de diablillo que le va diciendo, que tiene nombre, ...y que le va indicando cuál es el verdadero origen de la cultura egipcia, sí, pues bueno, es para directamente llevarle, llevarla al, al psiquiatra, pero inmediatamente. Hombre, eran años difíciles cuando ella <ríe> empieza con las predicciones y cuando empieza a narrar el antiguo Egipto, pues claro, estaban muriendo miles de británicos en ese momento en las trincheras, ¿no? Claro, claro lo que pasa es claro, que eh, ella encuentra un caldo cultivo muy bueno en los años 20. Y es que en los años 20, en, en toda Europa, pero en la claro. guerra especial... Claro, en el año 1922. Es, exacto, la claro. Egiptología era algo que estaba completamente de moda en la sociedad eh, europea, mucho más en la británica, pero es que además había un factor añadido, que es la época más gloriosa de las grandes sectas ocultistas y de todos los mitos del esoterismo, de, sí. la, de la Teosofía estaba Coranoy, la Esther Crowley... Entonces había una especie sí. como de, de lugar en el que era muy fácil el que todo eso que contaba Dorothy no cayera en saco roto y que alguien la escuchara. ¿Y cuándo deja de ser Dorothy para convertirse en un setí? Eh, un poco más tarde, porque queda, queda. antes, <coughs> eh, gracias a esas informaciones psicográficas, porque lo está uh -huh. recibiendo con escritura automática, además lo está recibiendo en escritura jeroglífica, es decir, ella aprende el jeroglífico en, en Londres. Y en ese manuscrito de 70 páginas, ¿no? que al final es el resultado... Perdón, una cosita. No la enseña cualquiera. ¿eh? Es, que, es decir, que tenía una cierta, una cierta capacidad de llegar a altas esferas. A Dorothy le enseña a Sir Wallace Butcher, que era conservador del Museo Británico. Es el que le enseña a leer los jeroglíficos. Y fíjate que le enseña a alguien que no creía en principio su historia, pero bueno, veía tanta afición. <ríe> que, bueno. Y entonces, gracias a eso, ella empieza a saber, a reconstruir su vida pasada. Y su vida pasada... En resumidas cuentas, no. Gracias a esas informaciones que le da tanto el faraón Seti I que también se le presenta en sueños y además en estas comunicaciones eh, criptográficas, no, y de, de escritura automática, junto con Horra, con este sumo sacerdote, ella averigua que en otra vida pasada, es decir, estamos hablando de la dinastía 19 en Egipto, es decir, en el año 1300 antes de Cristo, ella eh, la, tiene otro nombre que se llama Bentresit, ese es su auténtico nombre que es nada, una muchacha que desde los tres años de edad la dejan en el Templo de Abidos, los padres, es dejada porque bueno, es un militar incapaz de hacerse cargo de la niña y se convierte esta niña en una sacerdotisa de Isis. Parece de gran belleza y allí está hasta que eh, tiene un romance con Seti I. Seti I es el que hace construir, o ordena construir el Templo de Avidós y se enamora, se embaraza, Fíjate que está cometiendo una herejía porque las sacerdotisas están tienen como prohibido el, el enamorarse, por supuesto, tener ningún tipo de relación sexual con cualquier sacerdote y mucho menos con el faraón, pero aún así lo tiene, queda embarazada y ella ante esa humillación, ante ese problema que le podría generar, bueno, a seti primero no porque al final cabo era el faraón y podía hacer lo que quisiera, pero bueno, si sí, ante la casta sacerdotal se suicida. Eso le genera también un cierto trauma a Seti I que hace todo lo posible para intentar buscarlas desde el más allá. Y es como si quedara una especie en limbo hasta que ella volviera otra vez a la vida humana, hasta que ella volviera a tener un cuerpo humano. Y cuando tiene el cuerpo humano es en el siglo XX, y a partir de ahí es cuando se, pro se producen estas comunicaciones. Y esas mm. comunicaciones son fluidas. Es decir, esto que parece una historia de ciencia ficción una historia de la barata... el regreso de la momia. Claro. Sí, sí, es que está tomado, claro. Todo, claro, todo claro, esto, lo seri. sorprendente es que a partir mm. de ese momento, ella ya está totalmente convencida que tuvo una participación activa en su vida, es decir, es una reencarnación de esa mujer, de esa sacerdotisa, de Bender y se dedica ya en cuerpo y alma, a partir de ese momento, no solo a investigar el antiguo Egipto, sino a, a averiguar todo lo concerniente a Seti, a Osiris, a ese templo de Abidos, hasta que llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, aquí está lo curioso, no va directamente a Abidos, es decir, durante muchos años está en el norte de Egipto, está en Memphis. es decir, como si tuviera un cierto miedo, pero fijaros, una cierta precaución ¿En es de enfrentarse En el año en el año 33, pero fijaros que usa más curiosa. Fijaros que he dicho el año 33, Tiene vale. 29 años cuando pisa Perfecto. Egipto por primera vez. Año. Si sí, es ya. un fenómeno muy paralelo al de Slee, es decir, ella se prepara de manera concienzuda, aprende sobre Egipto, investiga sobre su política, sobre su política actual, me refiero. Es decir, en, en la vida en la vida común y normal, aparte de sus visiones, Dorothy Dorothy era una persona totalmente totalmente normal y cuerda y además una activista política a favor de la independencia de Egipto y ya tiene un montón de conoce un montón de árabes, bueno, egipcios obviamente son árabes actualmente salvo los de cultura, salvo los, los coptos entonces el, el hecho es que ella aprende un montón sobre el, sobre el Egipto moderno del siglo XX, se convierte en una defensora ultranza de la independencia de, de, de Egipto considera que, que los británicos deben de retirarse y dejar de ejercer un protectorado sobre la región, aprende lo, lo que necesita saber, aparte de lo, de lo que he comentado de los jeroglitos egipcios y cuando se considera suficientemente preparada con casi 30 años, es cuando por primera vez pisa Egipto, pero hace de una manera tan absolutamente concienzuda y de una manera tan mecánica menos mal que en los años no le hicieron caso. ¿Eh? los británicos sí, menos mal sí. para el resto de los maníes, menos mal que pudieron quedar unos cuantos en el Alamein ella se casa se casa con un egipcio se casa con un egipcio de nivel muy alto que Inman el Megid. Y eh, con él tiene un hijo al que, por supuesto, llama, venga, fácil, Seti. Claro, claro. Seti. Y ahí es cuando empieza a llamarse On Seti significa la madre de Seti. La madre de Seti. O claro, sea, claro. ella ya está convencida que es una reencarnación de, de esa sacerdotisa. Totalmente. Que, que había sido amante de, del faraón. Exactamente. Y, y, y claro, tiene ese hijo, le pone Seti, ella es la madre de, de Seti. ¿Eh? Y es cuando se empieza ya a, a sumergir en todo el mundo, en todo el universo del antiguo Egipto. Sí, sí, sí, totalmente. Pero, ya digo, tiene esa precaución de no ir hasta b que sería lo lógico, ¿no? Ella uh -huh. se tira durante, durante mucho tiempo, es decir, desde el año 33 hasta, hasta el 56, prácticamente, sin acudir, a, a o sea, Y sin embargo está en Egipto. Es algo muy raro. Ella ya no abandona a Egipto. No abandona. O sea, salvo ah, en un par de ocasiones que va a Londres por pero, razones. Personales. Pero bueno, ya, ya, su, vida, ya, su, ya vida. su vida. Sí, sí, sí. Ella sí, se sí ya se convierte en ciudad egipcia. En sí, cuerpo eh, y alma. Sí, además, pero además, ella se convierte también en asistente de arqueólogos muy notables uh -huh. en Egipto en aquella época, como era Selim Hassan o Ahmed Fakhriri. Sí, pero su, su, su historia, ¿cómo es recibida? Por... Siempre. No, Entonces, su historia, curioso, en un principio ¿verdad? con escepticismo, pero cuando empieza a ver tantos <coughs> detalles, cuando se ve que está entregada en cuerpo y alma, cuando da una cantidad de información, que es imposible que ella supiera por otras vías porque por entonces, si ahora la egiptología está en mantidas imagínate cómo estaban los años 30 sí, sí, sí. ya empiezan a tomarla en serio y cuando más la toman en serio, ya un poco avanzando, es cuando ya por fin ella da el paso ella es eh, transferida por el servicio de antigüedades a de es decir, se dan esas casualidades, ella no lo pide pero al final la transfieren hasta allí y en ese año, estamos hablando de 1956, Onseti comienza su verdadera vida es decir, se reencuentra con su pasado y el reencontrarse con su pasado es tan asombroso como, por ejemplo, los eh, guardianes del templo de Avidós saben perfectamente la historia de esta mujer. De hecho, ya la empiezan a llamar la eccentric lady, es decir, la mujer sí. excéntrica. De alguna forma, piensa que es una mujer rarilla y tal, pero bueno, que hay que tener en cuenta sus observaciones, primero, porque es como, está de asesora de los mejores egiptólogos, es decir, la dan credibilidad, sí. y por otra parte, las cosas que dice son creíbles, no sí. son tonterías. Pero fíjate que desde el golpe aquel eh, famoso eh, hasta que llega Abidos, pasan 50 años. Sí, eh. sí, sí, va... Salto por salto. Pero fíjate, desde el golpazo, aquel que casi queda turulato desde los tres años, 50 años ¿eh? se veía claramente su, su perfil, ¿no?, su idea. ¿Dónde iba a acabar? Entonces, y te cuento una anécdota <risa> que es muy significativa. Cuando llega en 1956 al Templo de Ibirós, allí la está re recibiendo de alguna forma un poco los guardianes, con una cierta sorna, y dice, bueno, vamos a, vamos a ver si esta mujer nos dice la verdad o no nos dice la verdad. Y lo que hacen es que ella llega de noche, y bueno, apagan las luces, eh, no hay ningún tipo de luminaria en el templo, y dicen, ala, recorre tú el templo si... Sí, Es verdad que has estado aquí en otras vidas pasadas. Y esta mujer, es decir, bueno, pues acepta el reto de los guardianes ¿eh? que la ponen. Y en ese año, en 1956, ella, en plena oscuridad, va recorriendo todas las salas y las va reconociendo, va diciendo a qué corresponde cada sala se quedan totalmente asombrados porque sabían perfectamente que esa mujer no había estado allí antes no lo van a saber los guardianes, por supuesto que lo sabían y aún así lo va reconociendo otro detalle, había dos mil piezas diseminadas en el templo de Abidos igual que en otros templos, no, no se sabían muy bien los arqueólogos en qué lugar con, eh, colocarlas, ponerlas esta mujer, Onseti, a lo largo de esos años sabe perfectamente la ubicación de esas dos mil piezas, una especie de puzle rompecabezas que va distribuyendo en cada sala, en ese templo de Osiris de Abidos, mm. es decir, se queda asombrado porque era imposible que por un conocimiento académico pudiera saber por eso es tan curioso que ella siempre tuvo, fue respetadísima por toda la comunidad científica que trabajaba en Egipto a pesar de sus aparentemente absurdas historias de contactos astrales mm. con, con el faraón Seti pero siempre la respetaron porque escribieron que, que la información que daba era esencial de para completar el conocimiento que estaban teniendo de la reconstrucción, la recuperación de las ruinas de Abidos y de las excavaciones que había en curso y que sigue habiendo obviamente ella practicaba sí, la continuó. escritura automática ¿no? sí, sí sí ella siempre tuvo una especie, como he dicho Jesús la definido muy bien, no era como para Bettini, pero casi es decir, era una especie como de psicografía mental, es decir, como si ella recibiera frases en los cuales luego podía describir escenas, de lugares, posiciones, eh... Bueno pues, pues iba a decir en, en broma a los que me visto de re, regreso a la momia, pues sí, es que es muy parecido. ¿sí? Sí, sí, <risa> me he hecho una especie sí, sí. De, hombre la primera hecha de otra manera, ¿no? Pero sí. pero que realmente es así. Es decir, ella, era, tenía como, ella describía como pequeños contactos que podían ser bien en sueños, bien en alucinaciones reales, es decir, estando eh, conscientes, pero por el día, de repente, en un momento dado tenía a... la sensación de que había notado algo. Entonces, eh, claro, como ella ya al final, bueno al final no, ya des, desde mmm, cuando tenía más de catorce años, cuando me le empieza a ocurrir por primera vez Ella se acostumbra a tomar nota de lo que ocurre, es decir, cada vez que tiene un flash, una visión rápidamente, lleva una especie de nota de libretita y, y sí, rápidamente limpia, ¿eh? recoger no, lo que había ocurrido para que no se te olvidara, porque luego se le permitía, viendo lo que ella misma había escrito, el poder reconstruir, incluso el poder ayudar, por ejemplo, a los arqueólogos... Eh, ...profesionales... ...que trabajaban en Davidos... ...vamos que se hizo una de las inquilinas... ...más sí, especiales sí, sí, no allí, de, de claro Davidos... ¿no? Y ...de hecho además tenía premoniciones muy curiosas... Es decir, ...aparte de este incidente... ...hemos contado una anécdota curiosa... ...pero bueno que bastante efectiva... ¿no? ...de reconocer a oscuras... ...todas las salas del templo de Davidos... ...tiene una premonición también... ...y ella dice e insiste... ...que en Avidós hay un jardín... ...vamos, que había un jardín... O ...Avidós, sea, ella en sus sueños, en sus visiones... ...siempre veía que había un jardín muy floreciente... ...bueno, pues ella está convencida... ...que ese jardín no ha sido encontrado... ...e indica el lugar exacto donde estaba ese jardín... ...bueno, al final tiene que ser un egiptólogo... ...que es Eduard Gazuli... ...el que encuentra al sudoeste del templo... ...es decir, en el mismo el sitio donde ella señaló... ...encuentra lo que serían las raíces... ...en fin, de antiguas plantas... ...de antiguos árboles... ...que indicaba claramente que ahí estaba ese jardín... ...y es más, y cuento otra cosa, que, pues, Posiblemente a todos, incluidos los oyentes, les va a sorprender. Ella hizo una premonición de algo que todavía no ha ocurrido, pero sabiendo la exactitud de todo lo que ha hecho y de todo lo que ocurrió y de todo lo que se concretó en ese tipo de visiones esto también va a ocurrir y va a ocurrir en breve posiblemente, ella vio en esas visiones, en esos sueños que en el templo de Davidos hay una cámara subterránea hay una cámara que tiene tesoros del templo, aquellos tesoros que guardaban los sumos sacerdotes y también se van a encontrar papiros con fragmentos del diario de Seti I escritos de su puño y letra es decir, un manuscrito, un diario que el propio faraón llevaba consigo y que custodió en esa cámara subterránea junto con otro tipo de objetos rituales, eso nos ha encontrado, uh -huh. sabiendo la autoridad que tenía onseti a la hora de determinar este tipo de cosas, no nos extrañaría en fin siempre y cuando eh, las autoridades egipcias pertinentes lo den a conocer que eso en breve se pueda producir. Sería un hallazgo que aquí queda dicho, pero no porque nosotros seamos evidentes, sino sencillamente porque Onsetti sí lo predijo en uno de, de esas anotaciones en los años 70. Ah, muy interesante esto que acaba de cantar Jesús. Eh, damos esta primicia, ¿eh? <risa> <risa> Onsetiniana. <risa> ¿Cuándo murió Onsetti? Muere el 21 de abril <risa> de nada. 1981. Hace nada. Sí, sí. Muy poco. Hace, hace 25 años. <risa> hace 25 años. Y está enterrada, como no, en Avidós Bueno, pues <risa> Onsetti o Dorothy, esta británica tan eh, peculiar, le, le llamaban eh, la, la señorita excéntrica sí, <ríe> pero bueno eh, cuando decía aquí había un jardín es que había un jardín eh, y ahora ha dicho o dejó dicho que, que una cámara secreta todavía permanece oculta en avi y, y eso, además escribió el contenido que es lo fantástico eh, con tesoros y un dietario de la decimonovena dinastía sí, sí, ahí <ríe> está. dietario 1300 pone año 1300 antes. de puño y letra de Seti I bueno pues verdad que es una historia muy interesante la de Onseti pues eh, como siempre en los monográficos Zona Cero, Carlos canales y Jesús Callejo rayan a gran altura, sí señor. Bueno, pues Jesús, para ti toma este papiro, eh, que, que proviene de la XIX dinastía, uh -huh, es, eh, es una factura que dejó sin pagar Seti primero así que te toca a ti, ya que lo... <risa> sí. Bueno, no sé por qué me lo temía Pero no era el escribal que le tocaba estas cosas No, no, al escribal le vamos a dar eh, A Carlos Canales El escriba acepta visa, no hay problema la visa? Sí. Pues toma, un, un pagaré ¿eh? Es un pagaré asirio sí. A ver sí. el vencimiento, hombre, año 2500